Eh, en principio, agradecer este espacio de la Defensoría del Público, digo, el hecho de, de poder volver a retomar las las audiencias públicas es un, un elemento a celebrar, ¿no? Y sobre todo, eh, pensando en esta eh, dinámica de federalizar la comunicación, eh, el trabajo, y es un poco la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 bajo lo que fue la decisión del Ministerio de Salud, de los reportes matutinos, ¿no? donde se brindaba información eh, a cada mañana ¿no? de la situación de la pandemia a nivel eh, nacional eh, y provincial, eh, pero luego esto no, no, no fue tomado por la mayoría de los medios, sí lo hemos tenido como premisa y eso es lo que nos interesa marcar, ¿no? Digamos, la, el trabajo de los medios comunitarios y populares, eh, que sí entendemos como premisa fundamental a la comunicación como un derecho y como un servicio entonces desde ahí nos interesa dejar planteado en este espacio de la audiencia de la defensoría que de claro o por lo menos tenemos que la articulación entre los medios comunitarios y populares con el estado ¿no? Digamos, desde eh, cada medio de comunicación y particularmente no pertenecemos también al foro argentino de radios comunitarias a farco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 Eh, poniendo a disposición de, de la población eh, incluso información que tenía que ver con eh, teléfonos de, de los dispensarios, de los hospitales eh, y demás, y que eso nos costó incluso eh, conseguirlo no por parte del eh, municipio, así que bueno, digamos, eh, en esto de entender la articulación o de mejorar la articulación con el Estado eh, lo entendemos también desde esa línea, ¿no? de que la información eh, que maneja el Estado se ponga a disposición de los medios de comunicación y particularmente eh, de los medios comunitarios y populares, que son los que tenemos un fuerte trabajo territorial en cada una de nuestras eh, localidades. Eh, se habló mucho, recién venía escuchando las distintas intervenciones, eh, se planteó esto de eh, que en el contexto de pandemia eh, hay que analizar si se tuvo en cuenta eh, información que eh, se brindara para eh, cuidar la salud mental, Eh, me parece que eh, en términos también de las exposiciones que se plantean en esta audiencia pública este, es importante poder tener herramientas que nos permitan este, bueno, mejorar un poco en lo que tiene que ver con ese trabajo Digo, desde, desde Villanos lo que impulsamos fueron distintas campañas ¿no? de, de contención a los vecinos y vecinas, ¿no? Digamos, insistimos eh, con esta primero con información de servicio este, y luego con esta posibilidad de, de escucha Sí, a, a las audiencias eh, de bueno poder compartir ahí las emociones ¿no? que se estaban viviendo en este contexto de, eh, de pandemia eh, como propuesta principal también esto lo, lo que queremos seguir este, remarcando es eh, desde los, los medios comunitarios y populares digamos con este fuerte trabajo en el territorio en pandemia nos implicó en muchos casos este llevar adelante acciones que están por por afuera ¿no? de lo comunicacional y que tiene que ver con, con asistencia alimentaria ¿no? a vecinos y vecinas, fue el trabajo que se llevó adelante desde la Cooperativa Integral eh, de Villa Carlos Paz. Entonces, digo, esta articulación que venimos a plantear como demanda entre el Estado y las redes eh, de medios comunitarios y populares hay que entenderla en un sentido amplio, porque estamos hablando de derechos, el derecho a la comunicación, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación también, entonces digo, por eso entendemos como que los medios comunitarios este, son, son claves, ¿no? en esta, y sobre todo en escenarios de emergencia sanitaria eh, y de pandemia. Nos interesa también este, plantear en este momento... Eh, la necesidad de, de hablar un poco de la situación en la que nos encontramos hoy. ¿sí? Eh, somos una radio comunitaria que depende de la cooperativa integral, este, una institución que desde hace 57 años brinda el servicio de agua potable en Villa Carlos Paz. Eh, en estos momentos estamos atravesando una situación sumamente crítica en términos de la continuidad de la propia cooperativa, Eh, ante los ataques del gobierno eh, municipal, eh, de modo que este trabajo territorial también corre riesgo. ¿no? Y estamos hablando de una cooperativa que brinda servicios de agua potable desde hace 57 años y en un contexto de pandemia hemos visto lo clave que es contar con un servicio de agua potable adecuado ¿no? y para todos los vecinos eh, y vecinas. Eh, por eso entendemos que esta articulación entre las redes de medios comunitarios entre las organizaciones del campo popular como es la cooperativa integral son fundamentales para seguir garantizando derechos, ¿no? El derecho a la comunicación es uno de ellos, el acceso al agua potable también, y por supuesto, el acceso al, al trabajo. Lo dejo planteado como, como inquietud, eh, insisto con esto de mejorar la articulación eh, con el Estado, pensando también en mecanismos de redistribución eh, de la pauta oficial